Rosa eligió un eh, un, un, una charla mía, que es esta, de, de, esta es un poco muy diferente a la anterior, en el sentido no porque sea de otra materia, sino porque no trata de mi trabajo en investigación, eh, ni siquiera trata de cómo se hace la ciencia, porque es una singularidad, ya que hoy día la ciencia se hace como antes bien ha explicado, el colega en equipo y en colaboración, esta de lo que os voy a hablar es de la importancia de la ciencia, de la física en este en, este, en concreto, y además de la labor individual de un hombre. ¿no? Entonces que hoy es casi insañable. Me refiero a Albert Einstein. Y esto fue lo que eligió ella. Entonces vamos, vamos allá. Vais a ver cómo hay cuatro artículos firmados por un tipo que... Eh, realmente definieron el siglo XX. Vamos allá. Primero, imaginar cómo estaba el siglo XIX. Al final del siglo XIX, eh, recordad, ¿no? Faraday había descubierto la relación entre el campo magnético y, y el eléctrico. Había... Lo fundamental que había hecho había sido el generador, el alternador, poder generar, transformar energía mecánica en energía eléctrica. Pero, realmente, fue Maxwell el que... Eh, había unificado, había entendido perfectamente lo que era la electricidad y el magnetismo, todo junto, ¿no?, en sus cuatro ecuaciones famosas. El átomo era prácticamente nada, no se conocía nada, era poco más de los griegos, se suponía que era una esponjita cargada positivamente en bebida de partículas negativas, una locura, ¿no? Eh, la materia estaba sustentada solamente en dos partículas, en electrones y protones, si acaso. ¿eh? aunque no se sabía mucho de ellas La termodinámica era un poco la reina de todo aquello, ¿no? Recordad que la energía fundamental que se utilizaba todavía era la de vapor, aunque ya, insisto, las calles empezaban a estar iluminadas gracias a Edison y, a, y en Estados Unidos y a Siemens en Europa por energía eléctrica. La radiación se concebía como eh, luz y poco más. ¿eh? La franja estrecha a la que sensible el ojo humano es... Eh, la luz y el espectro de radiación se conocía bastante bien pero tenía muchísimos problemas eh, las fuerzas de la naturaleza seguían siendo tanto las fuerzas de eléctricas de Coulomb que las había descrito muy bien y sobre todo Newton, la gravitatoria y la tecnología pues sobre todo en comunicaciones no pasaba del telégrafo en este contexto pues había unas instituciones científicas ...fortísimas, las mejores posiblemente... eran la Royal Society... ...la Académie Francés... ...y sobre todo las universidades alemanas... ...este era el contexto aproximadamente... ...en ese marco surgió un tipo oscuro... ...realmente oscuro... ...si sí, es verdad... ¿eh? ...se había tenido una infancia extraña... ...hablaba muy mal... ...y lo que hablaba lo musicaba... ¿eh? Eh, ...no se relacionaba con otros niños... ...la única habilidad que le descubrió su madre... Padres, su padre, Germán Einstein, tenía una industria eléctrica, de esta que os he dicho antes, de generadores de, de electricidad, pero Siemens se estaba arrasando, ella se estaba convirtiendo en monopolio y se arruinaron y se tuvieron que mover, etcétera no Eran judíos, esto es importante para lo que voy a decir después, eran judíos, no practicantes, eh, pero lo eran. <risa> la adolescencia fue muy mala porque entre la ruina de los padres y después que no le gustaba el militarismo que impregnaba toda la sociedad prusiana, esto como voy a terminar la charla me interesa que os acordéis el militarismo lo impregnaba tanto que hasta los institutos ¿eh? estaban militarizados, con uniformes formaban por la mañana, cantaban el himno, etc. ¿no? los profesores pues imaginaban ¿no? tampoco le gustó aquello que no estudiaba y además pidió renunciar a la ciudadanía alemana Quiso hacerse suizo y al final lo consiguió, ¿no? En fin, que la juventud fue un petardo absoluto. ¿m? Todo lo contrario de lo que hay aquí, supongo. ¿Eh? Este le costó tres meses entrar en el Instituto Politécnico de Zurich y eh, después tuvo una madurez fatal. y eh, Esto sí que me interesa resaltarlo un poquito y ya nos metemos con la física de los cuatro artículos, ¿vale? Pero esto, como veo, que... Eh, Hay aquí muchas mujeres, desde la directora hasta una proporción bastante notable. Eh, quiero resaltar un poco cómo mmm, en aquella época Mileva Maric, que fue la mujer de Einstein, eh, brillante matemática, Serbia, que dejó Serbia y se fue a Zúrich porque en Serbia no admitían mujeres en la universidad, como en casi toda Europa. ...posiblemente el Politécnico de Zurich... ...era el único centro donde... ...las admitía... ...y esta fue... Eh, ...fue matemática muy muy brillante... ...y fue el típico... ...producto... Eh, ...fracasado... ...de la discriminación de la mujer... ¿Mm? Eh, ...terminó mal... Eh, ...él... ...la trató bastante mal también... ...Einstein no fue un buen padre... ...ni un buen marido... ...quedó embarazada prematuramente terminaron dando a su hija en adopción, ¿no? pues fue un fracaso absoluto su vida y eh, víctima de los prejuicios ¿eh? y de la discriminación que había. Así que afortunadamente esto ya no no sucede y si sucede o queda algo de por ahí, evitarlo todo lo que podáis. no Pero ella fue una víctima de la discriminación que seguramente hubiera sido una magnífica científica. Bueno, vamos allá. Cuando veáis la imagen esa de Einstein, ¿no?, como de abuelete famoso y amable y todo eso, olvidadla. ¿Eh? Olvidadla. Esa no es la imagen que debería de corresponder. La imagen que debería de corresponder y que tenéis que tener en la mente es esta. Porque cuando, ya hablaré de cuando esa imagen famosa eh, prácticamente no hacía nada y lo que hacía lo hacía mal. ¿eh? Eh, en cambio, lo que hizo fue en esta época, cuando tenía más o menos esta pinta, ¿vale?, era un, el primer empleo estable que consiguió Fue como oficial de tercera clase De la oficina de patentes de Berna O sea que revisaba las patentes que se proponían A ver si aquello tenía sentido o no Y si sospechaba que tenía sentido Se lo pasaba al oficial de segunda El segundo de de primera, etc. Él era el primero que analizaba eso Pero le daba una cierta estabilidad laboral O sea que él no pertenecía a ninguna institución Científica, ni universidad, ni nada de eso Entonces, eh, la revista por excelencia de aquella época era lo que se llamaba Allen eh, en 1905 estaba dirigida por Planck, bueno, ¿sabes? de la mecánica cuántica. Normalmente cuando escribimos un artículo, ya antes lo ha comentado el signo, pues ponemos el título, el autor y la institución a la que pertenecemos. ¿no? Y normalmente un montón <risa> Antes dicho que, que en astrofísica eran 50, ¿no? En física en artículo pueden ser 2.000 autores, ¿no ¿Eh? Para un artículo, sí, porque esos son experimentos de centenares de miles de millones de euros. ¿eh? Son gigantescos y tecnológicamente muy complicados. Bueno, pues, eh, esto era un artículo típico de Einstein. El título, A. Ah, Einstein. Ni siquiera ponía, en algún otro ponía simplemente debajo, Berna. ¿Eh? Y nada más entonces en 1905 aparecieron estos cuatro artículos uno en marzo otro en mayo otro en junio otro en septiembre ahí están los títulos uberá y no más bla bla bla, bla". <risa> pero os lo voy a comentar los cuatro eh, me voy a detener un poquito más quizás en, porque es el que más os va a gustar en el tercero sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento o sea la relatividad el primero era sobre sobre el, sobre el efecto fotolíptico, y os voy a resaltar la importancia de cada uno. Este es sobre el movimiento promeniano, o la, la teoría cinética, y el último es e igual a MC cuadrado, ¿vale? De eso se trata la charla, y la vais a entender, y, y si no, no pasa nada. Ya lo discutimos después, ¿vale? <risa> lo, lo, lo que no tengáis claro. Vamos con el primer artículo, el de marzo, el efecto fotoeléctrico. Fijaros, el efecto fotoeléctrico, supongo que lo sabéis todos, pero os lo han enseñado, pero yo voy a mostrar algo que quizás no intuís. La naturaleza de la luz ha sido uno de los problemas que ha inquietado a las mentes más inquietas de la humanidad, desde los hindúes hasta los griegos hasta todos y poquito a poco se fue filtrando la posibilidad de la naturaleza de la luz a sólo dos eh, dos casos. O era ondulatoria o era corpuscular. Es decir, si era una perturbación que se propagaba por un medio o si era lluvia de partículas, lluvia de objetos. Esto, insisto, era tan controvertido que el propio Newton, que demostró con el prisma y demás ¿no? la naturaleza ondulatoria de la luz, se murió diciendo que no, que tenía que tener de alguna manera una naturaleza corpuscular. Bueno, esto era un lío. Entonces, había un experimento este experimento se hacía en muchos laboratorios de Europa, ¿no? Como una curiosidad que lo que se hacía era eh, irradiar ¿eh? con una eh, longitud de onda determinada para eso se, se utilizaba el prisma, para utilizar ultravioleta infrarrojo, etcétera lo más monocromático posible, ¿no? Y pasándola por un filtro, haciéndola incidir sobre ciertos metales, utilizados muchos, sin cambio, muchos. Y sucedía que eh, se producía corriente eléctrica, o sea que la luz se convertía de alguna manera en electricidad. Entonces esto, no entra en detalle, pero esto mmm, se explicó de muchas formas, incluso de manera ondulatoria, Y aquello no salía para nada. Entonces Einstein, en el primer artículo ese, lo que proponía era lo siguiente. Decía, eh, no, son... Decía Einstein, ¿no? Aquel tipo oscuro a ah, Einstein decía, no, suponemos que se comporta como constituida por partículas que después se le llamó fotones. Y esos fotones van a llevar una energía que es H, por pues no siendo H la constante de Planck, que era una constante, un numerito que había surgido en el 1900 justo, o sea, unos 5 años antes que no se lo creía ni Planck, que fue el que lo postuló, porque aquello significaba una granulación de la energía que ni para él tenía mucho sentido. Y sin embargo dice, bueno, si tenemos la energía de los fotones como h por nu y suponemos un trabajo al que están agarrados los electrones al material, ¿no? que dependerá de cada material, pues entonces podemos explicar el efecto fotoeléctrico de una manera... Eh, exacta y efectivamente reproducía los números no voy a meter con ello reproducía los números exactamente conclusión que hubo bastante gente que no se lo cree eh, este tipo en un articulito así de nada ¿no? a, a dar por, por zanjada una cuestión de milenaria ¿eh? de que la naturaleza ondulatoria o la naturaleza corpuscular entonces hubo uno que era Millikan sonará con la gota de aceite, no ¿Se, se explica eso. Bueno, el caso es que este estuvo como 10 años tratando de, no, no, no, no importa, tratando de demostrar que Einstein se había equivocado. Experimentalmente repitió los eh, el efecto fotoeléctrico, los, los porque era muy buen, muy buen experimentador, ¿no? L ah, tratando de atacar a Einstein, lo que hizo fue confirmar esta ecuación, ¿eh? hasta una precisión inaudita. Y al final tuvo que reconocer que llevaba razón Einstein. Por lo tanto, en aquel articulito de unas pocas de páginas, eh, dio con la clave de la naturaleza eh, corpuscular de la luz. ¿Eh? Después, más adelante, pero esto no es el artículo, se vio que también era ondulatoria, sino que son las dos cosas. La, según cómo se mire luz, es o corpuscular o u uh, ondulatoria, son las dos cosas. Eso no es nada extraño, es como si una persona se dice cuerpo y alma, ¿no? O sea, si si te rompes un pie vas al traumatólogo y si y empiezas a depariar, pues te llegan al psiquiatra, ¿no? Eh, son dos aspectos complementarios de lo mismo, ¿no? Pues esto es lo que pasaba en realidad. Pero desde luego tiene una naturaleza, obviamente, corpuscular. Ese fue el primer artículo de Einstein. Bueno, esto ya como sabéis tiene muchas aplicaciones, pues una de ellas a me parece que es la única útil es el efecto fotoeléctrico, la producción de energía fotovoltaica, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. El segundo artículo es, <risa> es increíble. Había un efecto que se había encontrado un tal Brown, era un botánico, ¿no? ¿eh? que como unos 70 años antes, 1720 y tanto, por ahí, encontró en el laboratorio unas plaquetas del microscopio, pero las plaquetas antiquísimas, pero antiguas que podían tener 100 años la, las plaquetas. ¿no? Entonces él las miraba al microscopio y veía que eran polen de no sé qué, polen de no sé cuánto. eso es una cosa que estaba allí arrumbada en el laboratorio y observaba, y lo que observaba era que esas motas de polen, ¿eh? se movían erráticamente, en, en, el, en el agua, estaban en el agua, lo miraba y se veían moverse. Entonces la pregunta era, eh, ¿de dónde sacar la energía? ¿no? Si esto lleva 100 años y 100 años moviéndose, un, <risa> una cosa es muy rara. ¿no? Y a esto era una curiosidad científica muy grande, se le llamaba el movi movimiento browniano, movimiento de los borrachos también decían, ¿no? porque era al azar, era un random walk, ¿no? estos que van eh, al azar... Y, bueno, no se entendía de dónde podía sacar las motas de polen, o sea, el polen, de dónde podía sacar energía para estar 100 años moviéndose y aquello no parecía que se fuera a parar nunca, ¿no? Entonces, en el segundo artículo, el de abril, creo, apareció una explicación fantástica del movimiento browniano. Y hoy día nos puede parecer una tontería, pero fue la primera vez desde los griegos, que se demostró la existencia de los átomos. decía nada ah, esto es muy sencillo. Esto lo que ocurre es que las motas de polen están siendo sometidas a bombardeo continuo por parte de las de las moléculas del agua. De los átomos, todavía no sabía que eran moléculas, ¿no? El, le, los átomos, las moléculas de agua, de donde sacan la energía de, los, de la temperatura ambiente. Entonces hacía Einstein una teoría cinética muy sencilla dotándole de una energía cinética a esas <coughs> moléculas y reproducía exactamente el movimiento broniano. Entonces fijaros que eh, con ese segundo artículo lo que hizo fue primero demostrar de una vez por todas la existencia de los átomos y segundo poner las bases de la teoría cinética, es decir, de que cualquier sistema físico que esté por encima del cero absoluto de temperatura tiene un movimiento que se puede describir relativamente fácil de modo matemático y esa es la teoría cinética se le asigna a esas teorías cinéticas que eran muy sencillas unas gaussianas muy fáciles a las moléculas de agua y se explicaba así por simples colisiones como el movimiento bromiano tenía que ser forzosamente aleatorio un movimiento al azar ese ¿eh? es el segundo artículo más ¿eh? El tercero es, bueno, ya sabéis todos, ¿no? La teoría. Este era más largo, tenía treinta y tantas páginas. Era la teoría de la relatividad, la especiado. ¿eh? Después mencionaré la general, que es otro asunto. Eh, explicaros la teoría de la relatividad. Mmm, a vosotros esto es pan comido, ¿eh? Pero si acaso os queda alguna duda, eh, lo discutimos todo lo que queráis después. Pero pensar que eh, se tenía um, muy bien descrita la física de los cuerpos celestes de manera muy exacta. ¿eh? Es decir, que la mecánica newtoniana, bueno, primero la de Galileo y después la de Newton, daba unos resultados perfectos. ¿eh? Sin embargo, um, eh, lo que se basaba en realidad era en una Su posición básica de propiedades muy sencillas del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo tal como se concibe Largo, alto, ancho y lo que marca reloj, ¿vale? O sea, sin más misterio. Eh, y lo que hacían tanto Galileo como Newton era definir o describir los movimientos situados en sistemas de referencia, que se llaman, ¿no? sistema de referencia, porque si, si, si queremos a qué, aquí en el laboratorio, queremos ver eh, averiguar la ley del péndulo o el plano inclinado que hacía Galileo, todo eso hombre, ¿para qué nos vamos a preocupar de si Santander se está moviendo con la Tierra, si la Tierra va en torno al... no pasa nada ¿eh? nos situamos en un sistema de referencia que es este el alto, el largo y el ancho, solo de esta habitación y punto, ¿no? y eh, esos sistemas de referencia eso tiene un problema fantástico ¿no? eso que parece tan obvio no lo es, entonces lo primero que en un sistema de referencia hay que dotarle de una propiedad que se llama inercial, inercial significa simplemente que no está sometido a aceleraciones y si está sometido a fuerzas el equilibrio de todas ellas se anula ¿eh? es decir que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza o permanece en reposo o se mueve para siempre eso lo han explicado en el cole desde pequeño ¿vale? ya veréis qué cosas más raras os sucede porque eso está todo mal ¿Eh? Eh, y en cualquier caso todos los sistemas de referencia se mueven unos con otros con velocidad como movimiento uniforme o sea que no hay aceleraciones ¿vale? eso es lo esencial y ya veréis cómo caes en una trampa después en una paradoja bueno, el principio de relatividad de Galileo y después Newton que también lo mantuvo fue simplemente que todas las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales en principio, de la física, entendía la física como la mecánica. La mecánica clásica. ¿verdad? No la electricidad. Sistemas de referencia inerciales. Pues, por ejemplo, aquí os pongo dos. ¿no? Este es un referencia de... Eh, esto que fuera un tren o una plataforma que se mueve, un avión en movimiento uniforme. Esto no. Esto no, porque está en un movimiento acelerado. ¿Está claro lo que es un sistema de referencia inercial? Bien... Eh, Esto lo describe muy bien Galileo y Newton, que por ejemplo una piedra se cae, bueno, esto lo sabéis todos, ¿no? Y no es lo mismo el movimiento para el observador aquí que un observador que esté abajo. Aquí hace una trayectoria de arriba abajo, aquí hace una trayectoria parabólica para este observador. ¿no? Esas son cosas totalmente obvias. Y lo que decían eh, tanto Newton como Galileo era que todos los sistemas inerciales son equivalentes, ¿no? O sea que la ley del péndulo o de las trayectorias de las balas y todo eso es lo mismo en un barco que se está moviendo en la universidad ah, muy uniforme que uno que esté en el puerto observándolo. Y esto implica que no existe un sistema de referencia eh, inercial absoluto que esté en reposo y sobre el cual podamos referir todos los movimientos. En, por eso las transformaciones de Gálidas son muy sencillas. ¿eh? No hay más que sumar y punto. Pero observar esto, ¿no? Esto es, simplemente, esto, esto es tan sencillo como que si uno va a 5 kilómetros por hora y el autobús va a 30, pues la velocidad relativa entre 1 y el autobús es 25. Esas son las transformaciones de Galileo que son muy sencillas. Eh, y aquí empezamos a observar. Las longitudes de los objetos y el transcurrir del tiempo son idénticos para todos los sistemas inerciales. O sea, que los segundos de nuestros abuelos, o las horas de nuestros abuelos, tardaban lo mismo que tardan ahora. Y en Dinamarca transcurren de la misma manera que aquí, ¿no, verdad? Pues no. Pero eso ya estoy avanzando un poquito, ¿vale? Vamos a seguir. Pero es verdad que es totalmente lógico, ¿no? Decir... Ser... Pero bueno, los segundos de las horas de nuestros abuelos y lo que transcurre en Dinamarca es lo mismo, ¿no? en un avión y qué sé yo. Eh, esto tenía bastantes problemas. Pero en cualquier caso, el principio de relatividad de Galileo, se llamaba ya así, el principio de relatividad de Galileo, es que las leyes de la mecánica no cambian con las transformaciones de Galileo. Eso es lo mismo que decir lo de los abuelos de Dinamarca, ¿vale? No cambian las leyes de la mecánica, eh, para nada. Pero aquella era una época del, del triunfo de, de la electricidad y el magnetismo y todo esto, las calles iluminadas, Edison Sieme, qué sé yo, la central las centrales eléctricas, las dinámicas, bueno. Y, y este que fue el teórico que dio en cuatro ecuaciones la explicación de, la, de los fenómenos eléctricos y magnéticos como en un mismo cuerpo de doctrina, en esas cuatro ecuaciones bonitas de, que os, os han explicado ya ¿no? las ecuaciones de más fuerte pero bueno, ya llegará son cuatro ecuaciones muy sencillas la ecuación muy fácil ¿eh? en todas aparece un, va un valor que es c, la velocidad de la luz ¿eh? y en realidad lo que hace Maxwell es decir que el electromagnetismo el campo electromagnético es una composición de la electricidad y el magnetismo ...que de alguna manera eso es la luz... ...una propagación de una perturbación... Eh, ...periódica... ...con una componente eléctrica y una componente magnética... ¿Eh? ...y eso se propaga a una determinada velocidad... ...que en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo... ...eso se deducía de las ecuaciones de Maxwell... ...había dos problemas... ...uno... ...en qué medio se propaga la luz... ...una onda estaba acostumbrado al... ...sobre todo el sonido... ¿no? Necesita aire para, para propagarse, porque una perturbación propagándose necesita algo que vibre o algo que, que, que sea el medio en el cual esa perturbación se propaga. para bueno, Esto desde Aristóteles, como sabéis, bueno, yo, yo, a mí me critiquen mucho porque mi debilidad en, en todos los medios que utilizo es criticar a Aristóteles. Entonces, pues, cada vez que pronunció Aristóteles, pues ya la gente se pone muy nerviosa o se ríe o lo que sea, porque la verdad es que Aristóteles, con perdón de los humanistas, no dio ni una. Eh, ni una en, en lo que se refiere a, a la física, a la ciencia de la Si no dio ni una en algo que se puede comprobar, en lo que no se puede comprobar, que es la metafísica, pues yo... <risa> bueno, igual, ya, ya hablaremos si queréis de Aristóteles, pero eh, el caso es que fue el que introdujo el éter. ¿Eh? como cuarto fue el cuarto, ¿no? el aire, el, el, la fuego, la tierra, la tierra y el éter. El éter era un medio en que permeaba toda el universo y, muy sutil, en el cual está embebida toda la materia y ese era el medio en el que se propagaba propagaba la luz. ¿vale? Pero claro, eh, había el éter, bueno, pues la luz es como el sonido en el aire, la luz es el campo electromagnético propagándose por el éter. Entonces, la pregunta es ¿y con qué velocidad relativa ya ahora vamos a hablar de los sistemas de referencia, todo esto que nos parecía tan obvio, ¿no? Si bueno, ¿en qué eh, en qué sistema de referencia está medida C, esa C que aparece en las ecuaciones de Maxwell? ¿Ah? ¿eh? ...entonces hubo, hubo unos experimentos... ...sobre todo de... Bueno, ...el éter obviamente era... ...en donde se propagaba... Y, ...y ese era el sistema de referencia... ...que había que utilizar... ...lo que ocurría era que... ...si se alteraban... ...las ecuaciones de Maxwell... ...salía un churro... ...¿está claro? ...así que cogéis el pendulito... ...lo vais al barco... ...o sea lo me dice aquí... ...el periodo de un péndulo y sale una cosa os vais a un barco que se esté moviendo por allí por la bahía lo medís y os sale exactamente lo mismo ¿eh? son sistemas de referencia inerciales eh, con las ecuaciones de Maxwell no como hagáis esa transformación de Galileo X igual a X' menos VT una con respecto a otra se, se, se estropea todo entonces lo que hicieron dos americanos Michelson y Morley fue tratar de medir la luz la velocidad de la luz en una dirección y en otra. O sea, cuando la Tierra se mueve, se supone que si el éter permea todo el universo, cuando la Tierra va girando, va a favor eh, de una dirección que cuando va en contra. ¿no? Si va la luz hacia allá, se moverá más deprisa que cuando a las 12 horas. ¿no? ¿Está claro? Y, y no. Siempre, siempre con unas medidas extraordinariamente que no la voy a, a, a poner ahora, eh, salía exactamente igual. O sea, que parecía que el éter este era muy raro, porque eh, ¿cómo puede ser, no?, que yendo a favor o yendo en contra salga a la misma velocidad de propagación. No tiene sentido, ¿está claro? ¿No? Eh, aquí había ya un conflicto entre la, la mecánica, de newton que sí que era invariante bajo las transformaciones de Galileo y el electromagnetismo de Maxwell que no era invariante bajo las transformaciones de Galileo y además tenemos el resultado experimental este de que la velocidad de la luz no es la misma eh, a favor o en contra o sea parece que no depende del sistema de referencia que se utilice para medirla está claro bueno aquí es donde llega el artista y dice bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente el principio de relatividad se mantiene, como dicen Galileo y Newton, pero eh, introduciéndole esta. ¿Os acordáis que antes puse la física mecánica? Ahora dice, todas las leyes de la física mecánica y electromagnetismo, todas las dos, son las mismas en todos lo, los sistemas de referencia inerciales. Bueno, no, no hemos dicho que no, no sí, sé sí pero con la salvedad de que hay que añadirle esto. La velocidad de la luz es siempre la misma, independiente de del sistema de referencia en que se mira aquí es donde está el lío ¿eh? es decir, la velocidad de la luz es constante se ponga uno como se ponga os voy a poner un ejemplo después de Superman a veces si, si no se me olvida Superman con un espejo ¿eh? a, ver, a ver qué pasa con Superman y el espejo a ver quién me lo adivina entonces insisto, recordarlo. Principio de relatividad ampliado un poquito, de Galileo y Newton, pero incluyendo el electromagnetismo, pero con la adenda de que la velocidad de la luz es constante. Entonces, significa esto, a ver, se mueve todo, significa esto que para este, imaginar que está en un tren, este enciende una linterna y la luz sale a la velocidad C. ...se mueva el tren... ...a la velocidad que se mueva... ...para este observador... ...la velocidad de la luz... ...es también C... ...¿está claro? Es una osadía tremenda... ...¿sí no? Ya no es el hombre y el autobús... ...si el hombre va a 5 kilómetros por hora... ...y el autobús a 30... ...la velocidad relativa 25... ...no, esto no... ...¿eh? Aquí, si la velocidad de la luz... ...C, para este... ...es 300.000 kilómetros por segundo... ...para esta... ...que está en reposo también, 300.000 kilómetros por segundo se mueva el tren a la velocidad que se mueva ¿vale? ese es el principio eh, esto es muy raro, ¿no? si lo miráis en el otro esquemita, pues es tan raro como eso, que tanto para el rojo como para el azul, se mueva el azul como se mueva, la velocidad de la luz es la misma ¿eh? se expande igual eso suena raro, ¿no? entonces, obviamente si la velocidad de la luz es siempre la misma las transformaciones entre un sistema de referencia y otro tienen que ser distintas a las de Galileo es decir, que las propiedades del espacio o sea, si, si, si la velocidad es fija los movimientos ya, lo único que nos queda por cambiar velocidad igual espacio por tiempo ¿no? estamos hablando de, de sistemas inerciables ¿no? velocidad igual espacio por tiempo si la velocidad es siempre ahora misma referida a la luz hay que alterar el espacio y el tiempo es verdad, las propiedades del espacio y el tiempo tienen que cambiar ¿está claro? Había unas transformaciones de un holandés, que era Lorenz, además amigo de Einstein, que, que ya ya existían, ¿no? Eran las transformaciones de Lorenz. Fijaros simplemente, bueno, entonces esta es la que cambia, la de Galileo, ¿sería esto? Simplemente se le mete la gamma, ¿no? Y en el tiempo cambiaría, otra cosa estaba impuesta antes. La gamma esa es esto, uno partido de raíz de 1, menos u, que es la velocidad del móvil, del sistema de referencia, y c, la velocidad de, de luz ¿vale?, Y esto pasa aquí, esto pasa aquí, esto pasa aquí, una raíz, esto tiene toda la pinta del teorema de Pitágoras, ¿verdad o no? A cuadrado más B cuadrado, ¿eh? la raíz, ¿sí? Bueno. Eh, claro, lo que ocurre es que la velocidad de la luz es muy grande. Entonces, esta gamma, recordar la gamma, uno partido de lo que sea. Esto es lo que le da el carácter relativista o no a cualquier sistema. Por ejemplo, el Concorde, un avión supersónico, fijaros todos los ceros que es igual... A, ...a 2000 km por hora... ...no pasa nada... ...la velocidad de la Tierra... El, ...la primera cifra significativa es ahí... ...en cambio los muones... ...si queréis después os hablo de los muones... ...son muy divertidos... ¿eh? ...los muones ya son... ...la gamma vale 28... ...son partículas relativistas... ...después os lo digo... ...¿verdad?... ¿eh? ...bien... ...entonces... ...dice uno... ...hay que cambiar las propiedades... ...del tiempo... ...y del espacio... ...se va... ...¿qué significa el tiempo?... Ya os lo dije, lo que marca el reloj, ¿no? Pero para, si os pensáis bien, fijaros la, la genialidad de Einstein, ¿no? Si os fijáis bien, eh, lo que marca el reloj exige una simultaneidad. ¿Qué significa simultaneidad? nosotros sabéis dónde viene en el pipipi pi, pi de, de, de la hora de un reloj que hay en el Observatorio de la Marina de San Fernando de Cádiz. Un reloj atómico, ¿no sabíais eso? Pues, yo estaba allí en el observatorio, muy bonito, ya es muy antiguo del siglo XVIII y hay un reloj atómico que coge más o menos esto y esos son los que emiten el pipipi de las horas ¿Mm? y entonces uno si quiere medir el reloj lo primero que tiene que hacer es esperar que vea una hora exacta no escuchar el reloj de eso y poner el reloj en hora ¿qué significa poner el reloj en hora? partir del principio de que son sucesos simultáneos el pipipi con lo que marca el reloj ¿sí? está claro? la simultaneidad es fundamental aquí en cambio, mmm, sucesos simultáneos son lo que ocurre al mismo tiempo, ¿verdad? Todo esto parece de Pedro grullo, pero justo eh, salir de toda esa carga de prejuicios fue lo que hizo Einstein. ¿verdad? Y decía, ¿cómo podemos afirmar que dos sucesos que ocurren en lugares muy alejados son simultáneos? Os he dicho que está en el Observatorio de la Marina de San Fernando de Cádiz, el PPP. Y nosotros estamos aquí en Santander, lo ponemos en hora, ¿cómo podemos afirmar eso que son simultáneos? simultáneo bueno, pues porque todos los observadores en un mismo sistema de referencia inercial pueden sincronizar sus relojes ¿Mm? el sistema de referencia inercial pues daña ¿no? en un momento dado etcétera, etcétera pero ¿qué sucede para un observador en otro sistema de referencia inercial también? pues que esto no está claro ¿Mm? imaginaros a ver con este esquema bueno, esto de lo que se trata es por ejemplo el tren el tren Hay muchos ejemplos de esto por ejemplo que está tú estás en un tren imagínate un vagón de tren y allí hay células fotoeléctrica porqueando el primer artículo de einstein tú enciendes una bombilla ¿sí? con dos tejitos manda dos, dos fotones para allá y lo que hacen es disparar un dispositivo que abra las puertas del tren. entonces tú y el que está allí hace así claro y hace las dos puertas para se abren no verdad como simultáneamente ¿qué pasa para un observador que está viendo cómo pasa el tren? Porque pues una se habla antes que la otra. La verdad. O no? ¿Sí? Lo que ocurre es que esa V, la velocidad de un tren comparada con la de la luz es ridícula. Pero si es mucho mayor empiezan a entrar las transformaciones de Lorentz, los muones, etcétera, ¿no? Entonces, sucesos simultáneos para un observador no son necesariamente simultáneos para otro. ¿Eh? Después, si queréis, discutimos todo esto. Fijaros que una cosa es ahora es lo de los segundos. No se trata de más tiempo sino de segundos más cortos. Esto es interesante. ¿eh? ¿Tiene un reloj en movimiento relativo al mismo periodo que otro eh, idéntico pero en reposo? Imaginar que lo que tenemos es un destello... Esta es la velocidad de la luz, esto es un espejo, y vuelve. Aquí un observador y otro. ¿eh? O sea que la idea es, yo hago así, y el tiempo que tarda en llegar, eh, esto del láser es la velocidad de la luz, tiempo que tarda en llegar arriba y abajo, ¿eh? para uno y para uno de vosotros. ¿no? Es el mismo, ¿Está claro? ¿Pero qué pasa si uno de los dos estamos en sistema de referencia inercial distinto? Entonces, no. ¿eh? Fijaros, por ejemplo, tenemos aquí este astronauta, ya tiene que ser velocidad ya empezar a, a ser comparable con la velocidad porque la gamma esa, la raíz de 1 menos v cuadrado, es un número bastante respetable. ¿eh? Entonces, para este astronauta el clic, clic la luz viaja esta distancia 2D, siendo D el diámetro de la nave. ¿No es verdad? pero para este observador la luz recorre en eh, la luz recorre mucho más, ¿no? Si van a la misma velocidad de la luz, si la velocidad de la luz es la misma para los dos, aquí hay problema, ¿cierto o no? Que no es que tarde más tiempo, sino que los segundos de uno y de otro son distintos. Así pues, si la velocidad se mantiene, el tiempo se dilata, hemos visto, ¿ah? ¿no? Y a la vez el espacio o la se tiene que contraer. Esas son las condiciones ¿no? para que todo sea válido. Y, bueno, pues la longitud se tiene que reducir en un cuerpo. Si mantenemos y constreñimos la velocidad, la luz que sea fija, pues el tiempo se dilata y la longitud se ha de contraer. Así, por ejemplo, cuando pasa algo a una velocidad, en, en los núcleos física nuclear, pues ya se acelera tanto un núcleo es una cosa de decir que cuando eh, sale prácticamente un plato, cuando llega casi a la velocidad de la luz. O se se contrae en toda la longitud de, de una... Ahora vamos a ver si todo esto es verdad o era un invento de Einstein. ¿eh? Así pues, lo que se hace es que la longitud, simplemente hay que dividirlo por gamma. Eso es lo que hace Einstein y... Eh, de manera que para este observador, si pasa Superman ahí como un rayo, pues el Superman está achatado. Mientras que para Superman, pues mide cerca de dos metros. Dos metros y pico, no medirá Superman, qué sé yo. ¿eh? ¿Vale? Esta es la contracción. ¿Me vais siguiendo? ¿Se contrae? Es porque estamos constriñendo a que la velocidad de la luz sea siempre lo mismo. Lo cual es un dato experimental de Michelson y Motley. Lo habéis seguido, ¿no? Bueno, entonces... Eh, las medidas de longitud que hace un observador están contraídas respecto a la que hace muy en bueno, Vamos a empezar a divertirnos, ya con la teoría de la relatividad. Vamos a irnos, por ejemplo, una nave que parte de la Tierra con destina a Alpha Centauri, sabéis que es una estrella triple, que es la más cerca que hay. No la podemos ver aquí porque hay que verla desde el hemisferio sur, la más cercana desde el hemisferio norte Sirio, que está a ocho años luz. Pero da igual, tenemos aquí. Y nos vamos está 4,2 años luz pero para hacer las cuentas bien 4 años luz y nos vamos en una nave que está 0,8 veces la, la velocidad de la luz o sea 200 y mil kilómetros por segundo se hacen las cuentas bien hechas y bueno ocurre que tenéis que tener siempre en cuenta dos observadores uno que se queda en la tierra y otro que va en la nave ¿qué es lo que pasa? que si ajustáis el las ecuaciones de Einstein, ya no Galileo, no la transformación simple de un puerto y el barco, sino ya las transformaciones de Lorentz, ¿eh? las de las que usó Einstein. Entonces, si hacéis la cuenta, cuatro años luz, el tiempo que tarda en llegar a la nave son cinco años, a 0,8c, y para el observador que está en la nave, la distancia queda reducida en 2,4 años luz y el tiempo son tres años. O sea que no es que... Tenéis que pensar eso, que es menos tiempo porque sus segundos son más cortos. Eh, perdón, son más largos. ¿eh? ¿Está claro? Por ejemplo, no te preocupes, que ahora lo vas a ver con la parrofa de los gemelos, que seguro que os suene, ¿vale? La dilatación, el, el tiempo se dilata porque la gama la lleva delante y el, el espacio se contrae porque la lleva dividiendo, ¿Vale? que boto no pasa nada. Eh es eso. <risa> siempre el, es que siempre depende del sistema de referencia que uses. Ya veréis. Por ejemplo, los gemelos, ¿no? Esto lo habéis visto, eh, se llama la película, la El planeta de los simios, ¿no? Os acordáis todos, sabéis de qué va? El que devuelve. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver. Aquí lo tenéis ya para que no se nos olvide, esta esta es la cosa. El que se está moviendo los segundos van más lentos que el que está en reposo, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, dos gemelos, Alberto y Carlos, de 30 años, se despiden. Alberto inicia en viaje a beca situada a 26 años luz de la Tierra y regresa. La velocidad de la nave es 0.98c. ¿Cómo se encuentran ambos hermanos al reunirse? Obviamente así, ¿no? Salió de ¿Eh? cuando llegan pues uno tiene se hacen las cuentas para uno han pasado unos 53 años tiene 83 años y el que sea el que ha ido en la nave va el, el tiempo mucho más despacio para él pues han pasado solamente unos 10 años tiene unos, unos 40 años esto no puede ser ¿no, verdad esto en Hollywood está bien pero así no puede ser ¿Por qué no puede ser? Esto no nunca lo han explicado, porque la paradoja de los gemelos y sí que lo había escuchado, ¿no? Es que esto está mal planteado. ¿Por qué? Pues porque eh, la paradoja no vale porque no es lo mismo. O sea, la, la paradoja completa es decir, hombre, si sale la nave, o sea, ¿por qué no puede ser? No puede ser porque si para este hermano, para este hermano, este se ha movido a la velocidad de 0.98c, ¿no? Pero para este, el que iba en la nave, la Tierra es la que se ha ido a 0.98c. ¿Está claro? Él está quietecito en su nave, está mirando, lo que él está viendo es que es la Tierra la que se está alejando a 0.98c. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque si la, para este la Tierra está viajando a 098c, el que envejece es este. ¿Eh? ¿Cierto no? Por tanto es una parabaja, no puede ser. La respuesta es que no es lo mismo. No es lo mismo el movimiento de la nave espacial para el de la Tierra que el de la Tierra para el que está en la nave espacial. ¿Por qué? Pues porque el curiosamente para el que valdría sería para este porque la Tierra siempre lleva un movimiento uniforme es un sistema de referencia inercial y la teoría de la relatividad se refiere exclusivamente a los sistemas de referencia inerciales para este la nave no es un sistema de referencia inercial os lo dije antes ¿por qué? pues porque primero tiene que acelerar después frenar si no ya me dirás después volver acelerando otra vez y después si se quiere encontrar con el hermano también tiene que frenar no, si no no se encuentra y eso no se puede aplicar la teoría de la relatividad ¿está claro? esa es la solución de la paradoja de los gemelos que no está bien formulada porque no se le puede aplicar la teoría de la relatividad tienen que ser sistemas inerciales y después os voy a mencionar brevemente lo que hizo Einstein después que fue la teoría general de la relatividad que fue simplemente aplicando la teoría a las aceleraciones y eso se llama gravitación, después lo explico el cuarto artículo que ya apareció en septiembre era de tres paginitas solo ¿sí? en donde eh, la gamma esa se la metía a la segunda ley de Newton decir, bueno, pues la masa también de alguna forma tiene que estar afectada y en lugar de la fuerza igual a la masa por la aceleración eh, cuando aumenta la velocidad esta tiene que llevar a la gamma también delante se mete la gamma, ¿sí? lo que ocurre es que aumenta la masa con la velocidad. ¿Eh? En realidad no es que aumente la masa, sino que lo que aumenta es la fuerza que hay que aplicarle a la masa para provocarle una aceleración. Así que para acelerarla un poquito más, muy poquito más, hace falta una enorme fuerza cuando se va acercando uno a la velocidad de la luz. ¿Eh? Cada vez más. Y eso se puede hacer simplemente poniendo como la fuerza es proporcional a la masa simplemente hablando de dos masas la masa que se llama en reposo y la masa a una velocidad próxima a la de la luz entonces claro, ocurre eh, vosotros habéis dado los, desa los desarrollos en serie todavía no, pero bueno si desarrollara y se insería la gamma esta lo que ocurriría era que esa masa en reposo m, pues MC cuadrado es decir que una partícula, un cuerpo, aunque esté en reposo, tiene una masa que puede ser susceptible de ser convertida en energía. Con un factor, además de conversión, tremendo, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Si, si queréis después os explico un poco mejor esto. En esas tres paginitas de septiembre, el oscuro eh, oficinista de, la, de patente de Verna, pues, puso la base de la bomba atómica, ¿verdad? ¿eh? Porque eso significa que eh, en alguna escala y de alguna manera tendría que haber un mecanismo que posiblemente liberara esa inmensa cantidad de energía por el hecho de que un cuerpo tenga una masa. Y simplemente es e igual a mc cuadrado, c cuadrado es un factor enorme, y la conversión de materia en energía. Esto lo intuyó y bueno, hay también consecuencias bellas porque gracias a esa... Eh, teoría podemos saber por qué brillan las estrellas ¿no? y podemos obtener energía. Por eso cuando antes, eh, es una pena que se haya ido ¿no? el biólogo, cuando decía ah, la física, eh, bah, bah, la vida. Sí, bueno, una ciencia que es capaz de explicar el universo, las estrellas, producir si no ahora en el futuro una energía ilimitada y limpia para el bienestar de la humanidad y la posibilidad de destruirla completamente, eso es una ciencia relevante en todo lo demás. Bueno, eh, con bueno, es capaz de eh, darle la felicidad a la humanidad y también de cargársela sin dejar huella de ella en fin, eh, el honor y gloria al héroe eh, y entonces le dieron el premio Nobel curiosamente el premio Nobel se lo dieron a, a Einstein por el efecto fotoeléctrico ya que dije lo de Mileva Marik y que la trató muy mal él, hay que reconocer que el dinero del premio Nobel se le, se le entregó directamente a ella eh que ya estaba separado de ella que mantuviera a sus hijos o sea que Einstein era mal padre mal marido pero como persona muy generosa ¿no? y desde luego como eh, era una persona ahí controvertida ahora os digo algo de ello para terminar pero en realidad la obra magna de, de Einstein no fue la relatividad especial ni los cuatro artículos aquellos sino la teoría general de la relatividad que es justo incorporar la, la aceleración a, a sus ecuaciones incorporar la aceleración un cuerpo que está acelerado es lo mismo que un cuerpo que está cayendo en un campo gravitatorio ¿verdad o no? ¿Eh? entonces incorporar las aceleraciones a la relatividad y darse cuenta de que aquello era podía dar una teoría de la gravitación más allá de la de Newton eso fue realmente fue una obra que fue se considera como el mayor producto del cerebro humano la teoría general de la relatividad, y la mayor obra individual de un, una persona sola. ¿Eh? Esto se publicó unos 10 años después, en 1915, también en Alhambra de Fisic, y bueno, aquí sí que, si queréis os explico algo fijado lo que hizo, me quedo un, minu un minuto, porque después tenéis mucho que hablar, ¿eh? espero que, que, que preguntéis cosas. Lo que hace Einstein fundamentalmente es decir, las propiedades, había visto que con la teoría de la relatividad especial había cambiado las, las propiedades del espacio y el tiempo, haciéndolas relativas. Por cierto, a mí me cuando me dicen, eh, o sea, que todo es relativo, ¿no? como, como dijo Einstein, digo, no, eso lo dijo Sara es verdad. La frase esa no es de Einstein, sino que es de Sara Montiel cuando volvió de Hollywood una vez en el aeropuerto le preguntaron ¿qué tal? ¿cómo es Hollywood? ¿y dónde? pues como dice Einstein todo relativo pero Einstein nunca dijo eso de que todo es relativo simplemente él dijo que los sistemas de referencia tenían unas propiedades del espacio y del tiempo que eran relativas ¿por qué? porque la velocidad de la luz permanecía constante, entonces él, como lo amplió era decir y además el espacio y el tiempo se modifica su geometría. Fijaros, ¿eh? la geometría del espacio y del tiempo se altera si tiene un contenido de materia y energía. ¿Sabes qué significa esto? te lo hacen en cosa tensorial. De tensores todavía no sabéis nada. No pasa nada. Así, ¿eh? Pero la ecuación de Einstein es un tensor energía-momento, simplemente para las palabras. Igual a un tensor de eh, espacio-tiempo. ¿Mm? Dicho de otra manera... Tenéis una cama elástica, ¿no? por ejemplo, es plana, ¿no? ¿verdad? Tiene una geometría determinada. Si le metéis una bola pesada, pues una bola de esta de jugar a los bolos, ¿no? Si le metéis la bola de los bolos, se altera. Es decir, que las propiedades de la cama elástica, propiedades geométricas, se cambian cuando, dependiendo del contenido de materia que tenga Eso es lo que hace, con unas ecuaciones muy, muy bonitas, relativamente sencillas, o sea que para Newton el espacio y el tiempo era una cosa uniforme y sin más nada, ¿eh? y los cuerpos celestes, porque la relatividad, hace falta grandes energías, grandes velocidades y grandes masas, todo muy grande, ¿eh? porque son efectos que no se ven a una escala doméstica normal. Entonces lo que hace es que Einstein altera la geometría del espacio-tiempo cuando contiene alguna masa o alguna energía. Eh, bueno, pues la consecuencia, que esto está comprobado, esto ya se comprobó, eh, eh, en dos eclipses, uno fueron dos expediciones, una a un lugar de Brasil y el otro a un lugar de Tierra de África, ambas en el Ecuador, y allí vieron un eclipse en el cual eh, se comprobó que la luz efectivamente se curvaba en presencia de una gran masa, en este caso del Sol. Esto hoy día se conoce y esto fue realmente lo que hizo a Einstein hiperfamoso. Eh, ¿Sabéis lo de los agujeros negros? Porque claro sí la concentración de masa puede alterar el espacio y el tiempo también lo puede llegar a una deformación extrema de hecho si queréis hablamos todo lo que queráis ¿eh? y estos agujeros de gusano que pueden conectar espacio-tiempo esto ya son cosas mucho más recientes y se me está acabando el tiempo que si queréis hablamos de ello todo lo que queráis. esto fue lo que le dio muchísima fama por ejemplo eh, tuvo muchos problemas como sabéis entre otras cosas porque era un espíritu bastante progresista Por ejemplo, él decía, según la realidad, el vacío no existe, salvo en algunos cerebros, que tuvo muchos problemas con los nazis, eh, se considera como el hombre más influyente del siglo XX, por la revista Time. Sin embargo, mm, eh, a partir de ahí, por eso esta estas imágenes no lo debéis detener tener de él como el gran Einstein, sino las anteriores, porque, por ejemplo, prácticamente no participó en la elaboración de la mecánica cuántica. No se la creía, ¿verdad? ¿no? No se la creía, y justo Niels Bohr le demostró con el principio de indeterminación que la mecánica cuántica era cierta y lo que él olvidaba, Einstein, para entenderla era la relatividad. ¿Habéis entendido el argumento? O sea, Bohr le puso como argumento de la certeza de uno de los principios de indeterminación cuánticos la teoría de la relatividad o sea, de, de Einstein, que era lo que no se creía, una cosa tremenda. Él ya no participó en todo esto. Fue ensalzado como un icono de es Einstein, donde ya se dedicaba a otras cosas. Por ejemplo, estuvo 11 años con el otro padre de la bomba atómica, Szilard, tratando de encontrar una, un frigorífico doméstico con, sin partes móviles. 11 años, pagado por Electrolux. No lo consiguieron. Y... Con Chaplin, Charles Chaplin pues, lo menospreció un poco, no le no, no hacía mucha gracia a esto. <ríe> eh, una vez estaban aclamado porque se fue a Estados Unidos y allí le montaron un número tremendo, a eso a Einstein no le gustaba mucho, pero esto parece que sí, que, que, que se metió en eso de la fama y demás. Una vez estaban ambos juntos, Chaplin y él, y, y estaba una multitud aclamándola en un éxtasis, <ríe> le dijo Charles Chaplin, dice... A mí me están aclamando porque todo el mundo entiende lo que yo hago y a ti porque nadie lo entiende. <risa> en fin, que él se prestaba a muchas casas de estas. Ya eh, su hijo, bueno, fue muy mal padre, ¿eh? viste que dio una hija en adopción, él se, se interesaba en sus cosas, ¿no? Pero incluso Hans Einstein le dijo que era un gran payaso, fue, en fin, un desastre. Sin embargo, yo no quisiera que fuera fuerais aquí con una mala impresión porque Einstein, por otro lado, era un enorme humanista eh, por ejemplo bueno muchísimas cosas que hizo muy buenas él fue el que escribió con Silar el del frigorífico ese la carta a Roosevelt, a Roosevelt diciendo que se hiciera la bomba atómica porque los nazis la podían conseguir y él lo que quería era que, que se hiciera una prueba en el polo norte o en algún sitio de eso delante de todos los estados mayores de todos los ejércitos para que la guerra acabara fulminantemente. ¿no? Entonces, cuando vio que la tiraron sobre Hiroshima Nagasaki, él tuvo otra frase diciendo, si lo llego a saber, me hubiera hecho zapatero. Sí, sí, él, él estuvo muy en contra de todo eso. ¿no? Lo que pasa es que ya estaba pasado de todo, él quiso hacer una teoría unificada del campo electromagnético de la gravitación, nunca le salió, se quedó muy al margen ya todos los jóvenes jóvenes leones de de la mecánica cuántica a partir de los años 20 o 30 ya la consideraban como un abuelete pasado de, de moda pero realmente fue un tipo que seguramente fue el más influyente y fue capaz de escribir una cosa como esta me opongo al uso de la fuerza bajo cualquier circunstancia excepto para enfrentarse a un enemigo que persiga la destrucción de la vida como un fin en sí ¿está bien? Eh? bueno, pues nada más